Arracha Aldeón, eh, Amaya. Arracha Aldeón. Bueno, Amaya, eres de Argentina, pero sí. con origen de Euskal Herria. Sí. Esnal es tu apellido. Sí, mis abuelos hombres eran de aquí. Y mujeres no. No, las mujeres no. Su sí. familia sí, pero ellas no, argentinas. Ajá. ¿Y te, tu segundo apellido es...? sora Luce. Amaya Esnal Zora Luce. Eh, nos has contado que, bueno, tus abuelos eran de Orio y Ascoitia. Sí. ¿Y cómo es que fueron a Argentina? El de Ascoitia porque tenía un hermano ya viviendo allá y, y el de Orio fue a los 16 años con otro hermano a trabajar. Mhm. Uh -huh. Y tú vas bueno, a trabajar, a trabajar y lo consiguieron? Sí, lo consiguieron. <risa> bueno, tenemos con nosotras también a, a Irati, a tu a tu hija pequeña que está <risa> que está dibujando. Irati eh, nació en en Donibane, bueno, en Bayona. En Bayona. Pero tú Amaya, llevas eh, en Euskal Herria unos cinco años más o menos? Sí, cinco años. ¿Y cómo es que volviste? Bueno, no, vine por primera vez. <risa> Eh, vine con mi novio porque eh, al principio él quería pasear un poco, recorrer y conocer también y, y al final nos terminamos quedando. Uh -huh. eh, no era la primera vez que venías, siempre has mantenido el lazo bueno un lazo activo con Euskal Herria, has solido sí. viajar con tu familia también sí. los veranos, pero decidiste quedarte a vivir y bueno, tienes nacionalidad española gracias sí. a que los abuelos, abuelos eran y padres lo, lo conservaron. Sí. Pero tú eres de Argentina, ¿no? Sí. ¿De dónde te consideras tú? De Argentina. ¿Te sientes aquí como una mujer inmigrante? Mm, depende, pero bueno, por mi parte bastante bien, o sea, me siento cómoda y pero sé que en algunas cosas se nota que soy de afuera. ¿Cómo qué? ¿En, ¿En qué cosas? En el idioma para empezar, <risas> aunque estudio que era todavía me cuesta, pero vamos a decir que entiendes Prácticamente sí, todo. Pero me da vergüenza hablar. Uh -huh. Y en algunas cosas creo que yo me hago como inmigrante, digamos, ¿no? O sea, en costumbres y cosas, eh, me sentido... noto de afuera, digamos. ¿Pero has pero sentido no... algún rechazo de la gente de aquí? No, o... no, por mi parte no. Ni en los trabajos, ni con la gente, ni nada. No. ¿Y de cara a la administración? No, primero, vivimos, primero llegamos a vivir a Gasteiz. Al tener yo nacionalidad, no sé si eso ayuda o no, eh, a mi marido le dio un permiso de residencia y la verdad que fue fácil y buscar trabajo en ese momento, bien. Y después pasamos a vivir en Daya y la verdad que siempre la administración francesa nos ha tratado muy bien. Uh -huh. O sea, no hablábamos francés y para los trámites y todo, siempre muy bien. Y al nacer Irati en Bayona, también muy bien. ¿Y por qué decidisteis eh, vivir en Iparralde? Eh, ¿Sabíais que era más fácil, que había otras otro tipo de ayudas? No, primeramente queríamos, más que nada quería yo acercarnos a Donosti y a Irún, salir de Gasteiz. Y teníamos amigos en Irún, sin pensar, creo que muchos nos decían que, que vivir en Endaya y también estaba bien. Creo que no nos dimos cuenta que cambiábamos de estado, digamos. <ríe> Fue sin pensarlo, me parece, pero bueno, pero finalmente bien, muy bien. Comparando Negraía. con la gente, con las mujeres que, que participan en este programa, la diferencia es que, eh, bueno, tú eh, siempre has estado de una manera legal, sí. eh, quiero decir, con papeles, y eso sí que facilita, bueno, eh, de una manera sí. a poder vivir eh, mucho más tranquilamente sobre todo sin persecución. Sí, creo que tener papeles fue fundamental para todo, para ya llegar más cómodo y enseguida poder buscar trabajo, digamos. Conozco chicas que por ahí estás viendo si se te termina el contrato de trabajo para, para renovar la residencia o, o qué tipo de residencia o la nacionalidad. Por ejemplo, española tarda, aunque, se te, aunque la puedas reclamar. Así que creo que es fundamental. Entonces tú no lo has vivido, pero sí que has conocido a gente bueno que no ha podido vivir de una, de una manera digna durante por lo menos un cierto sí, tiempo. Sí, sí, sí. Es, es como un, un alivio. Digamos, una manera muy distinta de empezar, creo. En cambio, un obstáculo que has podido encontrar desde el principio, Amaya, tú estudiaste arquitectura en, en Argentina y aquí no puedes trabajar como tal. No, el título de Argentina no vale, o sea, no tiene validez en, en Europa y hay que convalidarlo. Y eso todavía resulta muy difícil, o sea, presenté los papeles primero del lado español y, bueno, y todavía se hace muy difícil, muchas trabas. Y mucho dinero también, ¿no? hay mucho dinero, sí, porque te... Depende de la universidad donde hayas estudiado y donde te presentes, te exigen una cantidad de materias y años que, claro, que encima de trabajar y hay que pagar mucho dinero. Después de haber estudiado siete años sí. eh, ¿no? allí mismo, pues igual se si pide tocan mucho, unos, ¿no? Sí, sí, sí, se pide mucho y con un plazo, pero bueno, por ahora no está entre los objetivos estudiar, terminar la carrera, por ahora no. Uh -huh. Y es curioso porque, bueno, también los vascos han sido muy migrantes eh, eh, durante toda su historia, eh, tu familia fue a Argentina, tú eres la tercera generación, pero no eres la única de tu familia que hoy en día vive en Euskal Herria, habéis vuelto, vuelto muchos, ¿no? Sí, tengo mis primas hermanas, viven en Saraus y en Orio, las hijas de mi tío, ...y están casadas con chicos de ahí... ...y tengo amigos... ...de la Euskalechea... Bueno, ...por distintos motivos... ...unas porque se han casado... ...otras han venido a estudiar... ...y... ...tengo primos en Cataluña... <risa> ...bueno, los argentinos hubo un momento que salieron bastante... Mm. ...en el 2001 y así... ¿Y tú desde pequeña escuchaste hablar de Euskal Herria en tu casa? Sí... Mm. ...o sea que te sientes también como... ...como en casa, ¿no? Sí, en algunas cosas pasa que me siento que soy argentina pero hay muchas cosas como la música o bailar o algunas costumbres o fiestas ya las conocía o sea falta ser o sea las hago propia pero no propias acá sino en una euscale digamos eres de rosario sí. de, de una ciudad de argentina y tu familia también eh, es una de las fundadoras de la euscale lechea de, de rosario sí. ¿Cómo sí. es allí la eu bueno ahora estoy Al principio, cuando era chica, había mucha gente, había muchos vascos, o sea, como mis abuelos, su hermano, u otra gente que había llegado. Entonces, o se escuchaba hablar euskera, o las fiestas, y ahora con el tiempo, claro, no hay más inmigración y va cambiando un poco, ¿no? Quedamos los nietos o bisnietos, y sí se sigue celebrando, pero es distinto. Mm. Tiene otra, como una función social también que está bien, se hace parte de la ciudad La Busca Lechea, y hay actividades o sea, hay, hay bailes pero también se hace paleta, frontón, fútbol Mucha gente dice que se mantiene la parte folclórica de la, de la sí, identidad, ¿no? Sí, creo que solo por ejemplo sí se mantuvo mucho la danza o, o el deporte pero el, el idioma es muy difícil de mantenerlo la gente mucha que iba no lo hablaba después entre su familia y así En cambio, tus primas, que son las que llevan ahora eh, el restaurante, eh, hablan euskera perfectamente. Sí, ellas sí, muy bien. Sus abuelos fueron los dos casados y le hablaron a mis tíos y mi tía le habló a sus hijos. Es mm, su lengua materna, la conservan. Sí, muy bien. La uh -huh. verdad que no muchos han, han hecho eso. Mis abuelos no lo han hecho porque hablaban entre ellos, pero no con sus hijos. Y mucha gente decía que había que adaptarse, que integrarse y... Pero, pero ellos lo mantuvieron muy bien. Has comentado al principio que a veces en Euskal Herria eh, te sientes eh, como extranjera por algunas costumbres. ¿Por ejemplo? Eh, el salir, tradiciones, o ir de bar en bar. Eso ahí no se hace. <risa> no. O, o salimos y estamos en una casa, o en un solo bar muchas horas para después ir a bailar, eh, o en los tipos de fiestas. De los pueblos, o sea, no tenemos tanto... ¿Y en la comida? En la comida un montón. <risa> ¿Aquí no se come tanta carne? No, yo no como pescado. O sea, que mal. O sea, que mal. Pero sí, creo que nosotros comemos un poco más italianos, creo, mezclado. Más uh -huh. pastas, bueno, mucha carne. Y, bueno, la comida un montón. Sí normalmente en este programa participan ya hemos comentado mujeres que viven una situación muy precaria a nivel social a nivel económico con condiciones de vida bastante duras pero también nos hacemos participar algunas que bueno aunque no seáis eh, nos no consideréis de aquí habéis conseguido eh, bueno pues hacer una vida eh, bastante normal y todo gracias a que por lo menos la habéis la que habéis participado gracias a que vuestros padres eh, mantuvieron, eh, en ese caso, la nacionalidad sí, española. la verdad que siempre desde que llegamos, vinimos en el 2008, y creo que fue el año de la crisis, o cuando empieza, o dicen, mm. y, y la verdad que siempre tuvimos trabajo, y siempre uno de los dos trabajó, y, así que muy bien. Ahora muchas se plantean volver, volver a su país de nuevo, eh, eh, ¿cómo lo ves? ¿Lo entiendes? Eh, creo que sí, creo que si tuviera una situación de estar muy mal o de no tener trabajo o, o no sé, o de estar muy incómoda de no poder, o no sentirme bien, volvería, sí, por el hecho de... Bueno, Argentina es un país bastante especial, tiene momentos buenos y malos cada tanto, pero creo que, no sé, depende de dónde venga la gente, para estar mal también acá... Estás mal de tu país con tu familia, con tus amigos o, o, o para sacrificarte un montón, sacrificarte con los tuyos. Uh -huh. Y bueno, ya que eres de Argentina, pero con raíces de Euskal Herria, ¿tú cómo ves la cultura vasca, la identidad vasca? ¿Cómo somos abiertos, cerrados, no sé, amables? Eh? Creo que son muy amables, eh, muy atentos, o sea, la gente es muy respetuosa, pero sí son cerrados, pero... Pero creo que todos son amables. O sea, la gente es eh, o sea es atenta a, a cualquier cosa o, no sé, trabajando en la tienda o te preguntan o... O sea, sí te charlan, pero creo que después sí son cerrados así en los grupos y así, pero... Uh -huh. pero El pero tema de las gente... cuadrillas, ¿no? Sí, eso todavía no lo entendemos bien, pero... <risa> ¿Quién es quién? <risa> o cómo se arma una cuadrilla. <risa> pero pero creo que cuando llegas a conocer a la gente, la gente es es muy buena uh -huh. y muy atenta y, y abierta en realidad, ¿eh? nada más que al principio son cerrados. Siempre intentamos de explicar, o por lo menos a través de este programa, concienciar a los oyentes de las situaciones que viven, sobre todo las mujeres inmigrantes. Eh, ¿A ti te parece que somos conscientes? Creo que gran parte de la sociedad de Euskal Herria sí, creo que... O bueno, por lo menos yo venía de una vida en Rosario o que no veía tanto que se preocuparan por las mujeres y así. Y creo que acá hay mucha preocupación y por, y por, la, y por las inmigrantes para ir a ti. Estás con tu hija. ¿Irati, que es argentina <risa> o de Oscar Lerría? De las dos. Tiene nacionalidad <risa> argentina también. <risa> ¿Y has podido volver a Argentina durante estos años o tu familia ha venido...? Yo volví y, y también vino mi mamá, la mamá de Lucas, y amigos también. Eh, que, hemos ¿no? de decir que normalmente en Argentina, por lo menos, el vasco que emigró eh, mantuvo una posición social bastante buena, también gracias al trabajo realizado, pero normalmente son familias, a nivel económico, están bastante bien. Sí, en un primer momento la gente que... bueno Bueno, la gente que emigró en el 1900, Argentina tenía mucho trabajo y la mayoría de la gente, los vascos han trabajado muy bien. O bueno, el que va, o el que va a la busca Cómo decís allí, palabra de vasco. Palabra de vasco porque tienen fama de ser muy honestos, de que su palabra vale. ¿Y a ti qué te parece? Bueno, la de mis abuelos sí. <risa> Siempre conservaban su palabra, no se lo podía hacer cambiar. Ahora no sé. ¿Siguen siendo familias económicamente de buena posición? Bah, habrá de todo hoy en creo día? Creo que hay de todo hoy en día. Argentina es un país grande. Creo que sí tiene muchas euskalecheas, pero la mayoría de la inmigración vasca no creo que haya ido a la euskalechea. O sea, habrá de todo. Y Amaya, bueno... No sé si lo tienes claro o no, que viviréis en Euskal Herria durante, bueno, ya para siempre o no lo sé, pero por lo menos sí que has formado parte de la diáspora. Eh, ¿A ti qué te parece? ¿La diáspora es importante para, para conservar la cultura de Euskal Herria o qué función tiene la diáspora? Sí, creo que es lo fue importante y creo que es importante, o sea, creo que a su manera, por ahí... Eh, algunos manteniendo la cultura, es verdad que hay jóvenes que, que depende de la edad de cada uno se interesa más por la política o por mostrar la realidad de Euskal Herria, creo que siempre ayuda un poco a su manera cada uno, algo muestra siempre en los pueblos o en las ciudades se hacen fiestas y, y la, el resto de la ciudad conoce lo vasco, Euskal Herria, en Argentina sí se conoce mucho lo vasco, pero habrá lugares... Donde hay otras Euskaleche, y la gente no conoce tanto. Y si hay un lugar que también brinde a la ciudad un espacio de interactuar, me parece importante. Son lugares grandes y son y hay que utilizarlos también. Y, bueno, como anécdota, ¿qué pasaba en las elecciones? ¿Cómo juegan los partidos políticos? En mi familia, mi abuelo, como nosotros no votamos, él votaba por todos. <risa> Llegaban los votos y él votaba por todos. Bah, yo creía que no tenía que votar porque no vivía acá y tampoco conocía la realidad, o sea, llegaban los votos porque podés votar. Llegaban los votos, pero la campaña electoral no llegaba, ¿no? O no. llegaba propaganda a través de los calechea o no llegaba mm. nada. No, no, no, no llegaba. O sea, mm. llega lo oficial, digamos, lo que manda el Estado español. Lo de todos los partidos y, y cada uno eh, elige el voto en un se guarda en un sobre y se envía por correo. Mm -hmm. Pero el que quiere votar como acá, no. Mm -hmm. Y bueno, para finalizar el programa, Amaya, luego ya te vamos a dejar en paz y a ir a también, que si no se va a volver loca en el estudio. Me va a romper el estudio. <ríe> eh, uno de los objetivos del programa es la concienciación, ya hemos dicho, sobre la realidad que, que vivís. Eh, ...la mayoría de las mujeres inmigrantes... ...aunque no sea tu caso... Eh, ...muchas vienen ya con estudios... ...pues como tú... Eh, ...pero luego no consiguen eh, convalidarlos... ...y suelen que tener... Eh, ...tienen que trabajar como... Eh, ...internas eh, cuidando a personas mayores... ...o... ...bueno... ...trabajos de, de ese tipo... ...muy mal remunerados... ...con... ...casi sin vacaciones... ...trabajando los días festivos... ...sin contrato... ...y normalmente... Obviamente eh, los que les contratan son, son vascos, son gente también que lucha por sus derechos laborales. ¿Qué te parece que luego reproduzcamos? Eh? Sí, el pedir. Creo que eh, mi realidad fue buena o mi oportunidad fue buena, pero es verdad que la mayoría, y conozco chicas... Eso, que han venido sin papeles, que hasta una chica colombiana me contaba que... Hasta la ropa que traía, o sea, no tenía al principio... O sea, obviamente no tenía ropa de abrigo, vino tuvo un invierno muy duro, hasta conseguir los papeles, traer a la familia. O sea, creo que sí veo que por ahí, en mi entorno que tenía en Argentina, si sí, acá se hace más por las mujeres, pero creo que todavía eh, la mayoría sufre mucho, digamos, no... No les es fácil llegar, o, o tienen hijos, o, o, o quién se los cuida, o cómo trabajar, o sea, trabajan todo el día. O sea, creo que se podría hacer más todavía, digamos. Así, Amaya, con ese mensaje...